ya que está clasificado en el otro grupo, Puerto Rico. Eh, así, así las cosas en el, en el femenino, eh, con la sorpresiva derrota ayer de Brasil frente a Islas Vírgenes, que complica al equipo brasilero. así que, este, bueno, habrá que ver qué pasa. Nosotros nos vamos a Japón. Ahí está el señor Julio César Lamas. ¿Cómo le va, don Julio César? ¿Cómo anda? Hola, Fabián. ¿Cómo te va? Estoy en ¿no? Perdón, eh, claro, exactamente, eh, perdón, el técnico de la selección de Japón, donde está jugando la Asia Cup, donde ayer el Japón le ganó 87-49 a a China Taipei, este, primera victoria oficial, bueno, muchas cosas para, para poder... Primero, gracias por, por atendernos hasta ahora de allá, y, y segundo, muchas cosas, imagino, para, para poder contar, ¿no? Una experiencia completamente nueva, este, no solamente hablamos de básquetbol, Este, sino también, de, de, bueno, de, de vida, de culturas, este, de to, todas cosas que imagino que, que a esta edad que uno puede capitalizar mucho más todavía las, las debe disfrutar en forma distinta, ¿no, Julio? Sí, la verdad que es experiencia muy interesante. Lo personal, es lo cultural, es lo profesional, desde todo punto de vista. Está arrancando, seguramente, más para ti, años que entretenido más cosas para, para contar, porque cuando te metes adentro de un equipo, a toda velocidad como nos tocó a ver Miami en el juicio, el último partido de la liga y el 18 nos fuimos a Tokio lo, lo que poco fue meternos adentro del centro de lo que es la salía el sí es muy solo deportes de enorme salida con mucha avances de tecnología. Eh, nos fuimos para a eso y empezamos a tratar de conocer a los jugadores y al equipo y a, claro. y a prepararnos para la, para la Copa de Asia y Oceanía. a los 11 días nos fuimos en España y nos ahí un periodo de transito, eh, porque nos quedaba 10 geográficamente, ¿no? una hora de sesionaria y un viaje corto para para luego a jugar acá el torcio, ya jugamos dos partidos yo jugamos dos partidos al después jugamos dos más en España bueno, acá estoy en Beirut hemos jugado los dos partidos bueno y, y obviamente que, que la pregunta la primera pregunta que se impone es cómo te estás manejando con el tema del, del idioma no este cómo se están manejando con el tema del idioma y el tema de la comunicación tenemos un traductor mayor japonés que eh, nació en la Argentina y después se fue con sus padres japoneses a Japón. Entonces eh, pensaba que me iba a manejar todo con él, es, es, es muy importante porque da muchas soluciones todo el tiempo, pero con los instantes pues ya me había avisado para algún domingo <risa> y comprobar que el staff técnico a Algo uno, el resto la totalidad. Los dos oficentes japoneses, los tres dos hablan estudiaron en Estados Unidos. Los dos, el preparador físico, trabajó su en Estados Unidos, bueno, no, no contó en Minnesota, en ahí se fechó hasta el 2020 con la JDA, por supuesto al el fisioterapeuta también, estudiaron en Estados Unidos y Entonces, cuatro jugadores Entonces, eh, los tránsitos eh, Fueron equivocando a hacerlos totalmente ¿sí? Porque sí. ellos, y de Vázquez, hablo de esos asistentes rápidas Se que y son japoneses la, Son las dos jugadores, son todos los jugadores Entonces, es un partido Y el lo hacemos que y después hay reuniones, son un poquito más largo, CEO o algún detalle o alguna reunión personal, eh, va, va el traductor español, japonés. Eh, Julio, vamos a cortar un, un segundito y vamos a tratar de mejorar ahí, los chicos te van a volver a llamar, vamos a mejorar un poquito la comunicación, porque dale. se senten contado un poquitito. Eh, ahí seguimos, dale siete estamos hablando con Julio Ramos bueno hablaba de su experiencia no este, esta, estas primeras estas primeras este, Experiencias que está viviendo en, en Japón con el tema del idioma la, la, la cuestión cultural con, con tantas Eh, diferencias, ¿no?, que que, que tenemos eh, culturalmente hablando, eh, pero debe ser una experiencia muy, pero muy buena. Japón le ganó 87 a 49 en el grupo D a China Taipei. Makoto Yehima, 15 puntos para él. Takasochis eh, Furukawa, perdón, 15 puntos también, los dos jugadores del equipo de Julio Lamas, eh, un partido ganado, un partido perdido, el sábado 7.30 define la clasificación frente a Hong Kong. Mientras esperamos la comunicación con Julio eh, para hablar un poquito de esta experiencia, te contamos que ayer Paraguay le ganó por la American Femenina 73-67 a México eh, en tiempo suplementario con otra estupenda actuación de Paula Ferrari con 25 puntos. Eh, 24 puntos y 16 rebotes para Luna México está eliminado del torneo eh, Paraguay tiene una chance histórica eh, muy difícil que es la de ganarle hoy a Canadá y dejar a Canadá en 7 puntos Paraguay alcanzaría los 7 puntos y de esta manera entrarían Puerto Rico y, y el conjunto paraguayo de ganar Canadá, Canadá y Puerto Rico que ya está clasificado Serían los dos equipos eh, Seguimos en un ratito con la América Femenina Volvemos a la nota con Julio Lamas eh, Bueno, nos contabas que y, y La última parte de la nota acerca de lo de Facundo Y, y, y la pregunta va referida a Facundo, eh, Julio eh, Imagino que habrá sido de mucha utilidad el informe Y, y todo lo que eh, Facundo te pasó eh, cuando, cuando dejó... Eh, Japón o cuando se, se encontró contigo, ¿no? Sí, fue de mucha ayuda eh, fue de mucha ayuda las dos semanas de entrenamiento que pudo eh, aprovechar para instalar el, el, el sistema de juego que nosotros después íbamos a, a utilizar eh, casi que no hubiera sido posible estar presentable para el torneo eh, sin la ayuda de él, porque hubieran sido pocos días y... y Y así como estamos, este, tengo la sensación de que me gustaría agregar muchas más cosas sin y, la ayuda de él, eh, no, no nos hubiésemos podido preparar bien para la, la Copa de Asia Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo, cómo es el, el, el nivel basquetbolístico, no? Bueno, recién arranca, van dos jornadas... Eh, Hay una novedad eh, que va, que cambia el, el torneo, que es la llegada de Australia y Nueva Zelanda a jugar en Asia, ¿no? De ahora en adelante es Asia y Oceanía, y bueno, Australia marca un poco el techo de todo, del básquet claro. de toda esta región ahora integrada, y a los equipos que estaban dominando, China, Filipinas, eh, se les ha puesto por encima, ¿no? estos dos equipos. Eh, la verdad que necesito ver el torneo entero para darte una opinión eh, con fundamento. Hay diferencias, hay equipos eh, recién termina de jugar Australia y Hong Kong y la diferencia es muy grande este, como eh, como a veces pasa en una competencia sudamericana claro. en una parte del grupo. Pero bueno, el torneo está armado de manera tal que el día sábado quedan los 12 mejores, salen Eh, los cuatro equipos más débiles y pienso que a partir de ahí eh, será más parejo eh, y también todavía me faltan ver jugar equipos como Corea. Eh, bueno, lo vi, lo vi jugar una vez con Líbano, me gustó cómo jugaron. Me falta ver equipos todavía porque estoy mirando únicamente los de nuestro grupo y el posible cruce, ¿no? Que... Este, que puede ser Nueva Zelanda o Líbano o Corea, el curso que nos toque. ¿Cuál es, cuál es la, la sensación que te quedó de estos primeros estos primeros pasos que estás dando con respecto a la, a la calidez de la gente, cómo es el, el japonés en líneas generales, eh, cuáles son las primeras impresiones que te llevaste, cómo te sentís Mirá, vos? veo lo muy obvio por ahora, es como te pasa siempre en, en el primer momento... Eh, Todavía no puedo hablar de, de calidez porque me podría equivocar, pero sí veo una educación y un respeto impresionante, ¿viste? Muy grande. Eh, incluso hay cosas en las cuales eh, yo me, me voy a tener que parar eh, eh, interpretándolos a ellos y siendo yo el que, el que me adapte, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cuando salimos de este viaje... Eh, Bueno, todo el equipo sube a la clase económica Y cuando me toca a mí eh, Me habían sacado pasaje en business Entonces cuando llegamos a España Le dije al, al director deportivo Que este, yo quería viajar donde viaja el equipo ¿no? Que Vamos todos en business Vamos todos en económica Que yo quería viajar donde viajen los 12 jugadores sí. Exactamente eso le dije y, y a él le empezó a cambiar la cara De manera distinta <risa> Y dijo, mirá lo tenemos que hablar a la vuelta, nosotros respetamos mucho a la gente mayor, eso no lo dijo por mí, te aclaro, no te, El, me, me lo mueran no los japoneses, eh, y, y, y los cargos, entonces no, no sientas que eso es algo que a nadie le va a caer mal, esto es una cuestión de respeto por lo que vos significás para nosotros, y la verdad que le tuve que decir, bueno mirá, lo hablamos cuando lleguemos, porque... En definitiva tengo que hacer un, un ajuste eh, a, al lugar. Soy yo el que se tiene que adaptar porque soy yo el que está yendo. Bueno, cuando me tocó ir a hasta... sacar... Mirá, cuando llegamos al aeropuerto, eh, nos miraron el pasaporte, teníamos una visa de trabajo que nos habían dado en la Embajada de Japón en Buenos Aires, y entraron en una computadora y de una máquina sacaron la, el, la cédula de residente Por un año, o sea que fui a buscar las valijas ya documentado, ¿viste? Claro, claro, claro. Y cuando eh, fuimos a hacer el, el, la tarjeta de salud, ya habíamos hecho la de impuestos antes de hacer la de salud, eh, mucha gente de 80 años, ¿viste? De 70, con una sonrisa en la cara, me impresionó el respeto que tienen por la gente mayor. Es buenísimo es eso. Enorme, casi el respeto a la sabiduría. Y eso está bien, ¿viste? Y nosotros nos hemos ido olvidando un poco que la abuela sabe más, ¿viste? Eh, y la, bueno, después hay una... un orden y una limpieza impresionante y una seguridad total, ¿no? Poder dejar cualquier cosa en cualquier situación. Y bueno, muy educativo, ¿no? Porque, digamos, está todo limpio porque nadie ensucia. Cada uno limpia lo que hizo y un claro, poco más. Claro. Y eso multiplicado por mucho hace que... La ciudad brilla, parece que estuviera recién terminada. Y bueno, eh, todo muy interesante. Y bueno, nosotros mucho más enfocados en lo deportivo, en conocer nuestros jugadores, en poder llamarles rápido por el nombre para mostrarles respeto. Son distintos los nombres, ¿no? Claro, claro. Y, este, y, y conocerlos un poco y explicar también... Eh, la forma de jugar que queremos tener. Así que eh, la verdad que eh, una experiencia muy enriquecedora que recién está en pañales y todavía no, no hemos hecho más que, que gatear un poquito, ¿no? Tenemos que caminar y ojalá en el futuro correr. Qué bueno, eh, estamos hablando con Julio Lama, qué bueno escucharte decir estas cosas, ¿no? Eh, y... Y además de poder hablar un poco del juego y del básquetbol, que es, digamos, lo que nos une en este momento por, por, por, el, por el programa y por tu profesión allá, eh, poder este, estar escuchando otras cosas, y además eh, imagino también, Julio, que, que eh, sorprendido por algunas cuestiones, eh, independientemente de, de lo del básquetbol, eh, de esto que me decís, Eh, del tema de los impuestos de, de cómo te recibieron de la diferencia y el respeto a la gente mayor y a aquellos que tienen cargos o sea, toda una cultura muy distinta que acá en la Argentina y no por hablar más de la Argentina sino que estamos haciendo diferencias de, de, de, de estilos de vida y de, y de culturas ¿no? Este se había perdido hace un, un tiempo largo eso ¿no? Sí eh, eh. La comparación no corre tanto porque son dos lugares distintos en el mundo y dos culturas distintas. Entonces, bueno, eh, yo creo que lo que sí tenemos que tratar es de, de, eh, este, de no sé, de no empeorar con respecto a nosotros mismos, ¿no? De comparándonos con nosotros mismos, eh, la verdad que hace bien ver cuando se respeta tanto y se cuida tanto a la gente mayor y... ...a cada uno de los que hacen un trabajo... ...y bueno... ...después también... Eh, ...me gustó el, el proyecto que... ...la JBA tiene... ...eran palabras para mí... Eh, y, y, ...y comunicación a través de una sola persona... ...el director deportivo... ...este... ...con Moya y Gallino... ...y ahora... Eh, ...veo que... ...las ideas... ...hay un proyecto para tratar de crecer... ...y que las ideas estamos desarrollando son buenas hay que hacer hay que está todo por hacer pero este se quiere para digamos con los juegos eh, olímpicos del 2020 como horizonte tratar de, de mejorar de crecer y se está apuntando a tratar de entrenar mucho y bien eh, tratar de poder comprometer a todos los, a los jugadores que están en la NCAA, tratar de que todos quieran jugar en la selección y estén comprometidos con ella y Este, si se puede también contar con algún jugador que hasta ahora no se ha podido y que nos refuerce en, en donde más necesitamos y salir a competir claro. en partidos por año contra equipos que estén por encima nuestro en el ranking FIBA, está bien, está bien orientada la cosa, bueno, ahora hay que hacerlo ¿no? Sí, este, el, el, el, obviamente que hay mucho para, para hacer como bien vos decís y, y no dudamos de que lo, va, que lo que lo van a poder este por lo menos Tratar de hacer después los resultados, viste, que a veces se dan y a veces no se dan. Eso también tiene que ver con, con muchos con muchos factores. Pero algo que lo dijiste al principio también marca un poco la eh, un poco el, el, el rumbo diferente, ¿no? El hecho de que Oceanía también esté este integrando este grupo. Eh, es como que lo, los dos equipos, sobre todo Australia, que tiene un equipo importante, este marca un poco la diferencia con respecto al resto, ¿no? Sí... Eh... Eh, en un plan a largo plazo, mediano, eh, el partido con Australia nos mostró si eh, que queremos eh, en el Juego Olímpico estar y eh, hacer un buen papel, eh, qué cosas tenemos que mejorar. Eh, poder competir contra ellos no, eh, nos va a ayudar. Eh, por otro lado, bueno, a, a todos los de Asia que aspiran a a subirse al podio, los corre dos lugares para atrás claro. esta presencia. Pero yo la prefiero, yo creo que en definitiva es inteligente la medida de FIBA de, de, de corregir el mapa eh, o, de, o, de, o de modernizar el mapa, por ahí, es, diciéndolo de otra manera, actualizándolo, eh, va a ayudar a levantar la mirada a todos los que quieran hacerlo. ¿no? Y, y Japón está en esa... ...en esa historia... ...y, y bueno, así que... Eh, ...ahora mismo enfocado en, en el torneo... ...porque también me va a permitir... ...conocer bien a todos los jugadores... ...porque cuando competís... Este, ...aparece lo emocional... ...que en, en el deporte... ...tan importante es... Eh, y, ...y poder conocer a los rivales... Eh, ...y después ya va a venir el momento de... este de tener tiempo para planificar todo para la, la ventana de noviembre, que nosotros arrancamos con Filipinas y Australia, eh, son dos partidos muy exigentes para nuestro nivel, así que eh, con mucha expectativa, con ganas de hacer las cosas bien. Sí, sí, sí, sí seguro, seguro, seguro. Es este es, es cuanto menos este, una cosa muy movilizante, por lo menos, mira nosotros no estamos ahí ni y estamos en tu lugar, pero leemos o, o nos enteramos, o ahora que estamos hablando imaginamos este un montón de situaciones, o, o mínimamente imaginamos un montón de situaciones, y, y debe ser eh, realmente muy, muy movilizante. ¿Pudiste llegar a ver algo de, del básquetbol interno de Japón? No, eh, porque la liga empieza a fin de septiembre. Eh, eh, hay una liga, Japón jugó una sola vez una liga, el año que acaba de terminar. Eh, estaban jugando dos ligas distintas, eh, bueno, estuvo intervenida por la FIBA, eh, eh, una persona que maneja el fútbol hace 23 años tomó el equipo, tomó el básquet y, y planeó esta este cambio, ¿no? poco nosotros, en nuestra ropa tenemos un escudo que este en, en, en la manga de la mayoría de la ropa, que dice... Eh, eh, lo estoy buscando para decirlo bien. Bueno, pero... Aska, Aska cinco 5, ¿sí? que quiere decir amanecer 5, que habla un poco de un proyecto de... Eh, hacer que será todo el básquet de, de Japón en su conjunto. La selección por un lado y la liga por otro. La realidad que en el sexto piso de... Un edificio eh, de la JBA están las oficinas de la selección de básquet masculino y femenino, el, la de la Liga, la de la Billy y la, y la de marketing que maneja los tres este, distintos proyectos, ¿no? Que maneja, la, digamos, lo comercial de los tres distintos proyectos. Sí. Y, y, bueno, es un poco la idea eh, apuntar lo que... Eh, Cuál es el camino del, pro del progreso y obviamente sin meterse en el trabajo de nadie, pero que todos los 16 equipos de la competición, eh, cada, un, cada entrenador con su estilo, le puedan apuntar eh, a lo que es el progreso de del que japonés, porque yo en el 2020 me vuelvo, pero ellos se quedan. Y lo importante es que el básquet pueda eh, progresar. Está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Cómo miran? Si, si se puede, si ya tuviste alguna. Perdona que te digo algo. Ellos tuvieron eh, 3.260 y algo entrenadores eh, espectadores de promedio en la liga. Sí. O sea, oh. en lo que es adentro de la cancha, eh, si, si el, el trazo se compara con nosotros, están por detrás. Después, en bueno, acá los en Japón los deportes principales son el béisbol y el fútbol. Y el básquet quiere tomar ese tercer lugar. Y. Este, tiene buenos estadios, y todo lo que tenga que ver con la tecnología, hay muchas herramientas para poner eh, a disposición para poder hacer una, una buena liga. Tienen claro. tres extranjeros por equipo, y, y bueno, hablan de que la próxima liga, quieren que sea mejor que todas las anteriores, se ve una situación esperanzadora. Perdón, Fabián, que te interrumpí. No, no, perfecto, es una aclaración buenísima lo de la cantidad de espectadores de, y lo de la liga también y lo de cómo están distribuidas la, la importancia de los deportes. Está está, está bien hecha la, la, la interrupción. Digo, no, sí. Nosotros jugamos dos partidos amistosos en una universidad que entraban 4.500 personas y fueron a los dos partidos 4.500. La cancha se llenó. Vos te das cuenta que son espectadores nuevos, que no son los espectadores de básquet de toda la vida, aunque vos me decís, ¿cómo? Bueno, te das cuenta, te das cuenta por la cara, porque de lo que se pueden asombrar o no, ¿no? Sí, sí. Eh, que, que les puede llamar la atención alguien alto, una volcada, bueno, como cuando empezaba la liga en Argentina. Pero, pero están los 4.500 espectadores, entonces eh, entiendo que... que que hay un potencial y que se puede eh, desarrollar eh, el básquet japonés eh, y qué, qué mirada tienen ellos de, de, de si es que ya pudiste palparlo esto no qué mirada tienen de nosotros no si es que estamos en la mirada de ellos mira eh, ellos hicieron una presentación eh, a lo largo de la primera semana que yo estuve ahí Eh, mía eh, eh, que, que estuvo muy motivada por la JBA y el, el director deportivo de la JBA es un admirador del básquet argentino mira vos y claro él cuando él fue asistente de la selección de Japón en el mundial eh, de Japón eh, bueno de algunos años y cuando se recibió de licenciado de gestión deportiva en la tesis de él es de la generación dorada cuando vos en Japón entras en Yahoo y pones Argentina lo tercero que te aparece es la tesis de, de, de Gallino, y él fue a Argentina a hacerlo en el 2011, a, bueno, a investigar para hacer su tesis, y él me fue comentando que él pensó que tenía que contratar un entrenador argentino porque él veía que los jóvenes en Japón imitan el básquet de la NBA, la NBA es lo que tienen en la cabeza todo el tiempo, y que no tienen ni físico ni condiciones atléticas, ni ninguno de las habilidades que tienen los norteamericanos, y que él piensa que Argentina, con los recursos que tiene, se las ingenió de manera brillante para obtener resultados superadores y para sí. hacer un básquet mejor. Por eso fue a buscar un entrenador argentino. Esta... Esto me interesa estando acá en Japón, ¿no? Sí, claro, porque hay muchas cosas que por ahí uno no, no, no, no, no, no la sabe o, o por ahí no se le da por investigar o por averiguar y basta con que vaya un argentino, un amigo, alguien, es como que se mete un poquito más en esa historia, ¿no? Entonces, este, eh, también para nosotros va a ser muy bueno que, que, que, que vos estés eh, allá con, con Herman, porque es como que hay hay una punta para que todos sepamos un poco más de lo que pasa en Japón con el, con el básquetbol y con otras cuestiones también, porque va a ser, es una experiencia... Este, completamente distinta eh, y, y para nosotros muy enriquecedora. Yo voy a tratar de hacer lo, lo mismo que hago siempre que me enseñó León, que es tratar de este, cuando una puerta está abierta dejarla abierta, si está cerrada tratar de abrirla, este, portándome de la mejor manera posible. Eso sabemos que lo vas a hacer, no, no, ninguna duda, ninguna duda, porque si hay algo que distingue este a vos, a Sergio a los entrenadores que han dado vuelta por por todos lados es, el, el argentino ha dejado casi en todos los lugares y casi todos han dejado una, una buena imagen y el entrenador argentino es muy reconocido este y yo te diría, mirá voy a, voy a decir algo que por ahí no vas a estar de acuerdo y no, no hace falta ni que esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo es más reconocido, capaz afuera que acá la, la capacidad del entrenador argentino porque en todos lados se contratan entrenadores argentinos, y se les abre la puerta y se los deja trabajar, y hay innumerables casos de entrenadores que han dirigido otro tipo de selecciones en, en los países que se te ocurra y en las culturas que, que, que nos podamos imaginar, y siempre han hecho un buen trabajo, por lo menos independientemente de los resultados, ¿no? Eso, repito, es una cuestión que, que, que hasta a veces puede llegar a ser una pelota, dos pelotas, una lesión, un jugador inspirado una mala noche una buena noche digo eh, el, el trabajo en general siempre ha sido muy bueno de todos los de todos los argentinos señor lamas este bueno nos vas a hacer aprender algunas palabras en japonés aprendiste algo ya y te puedo decir buen día buenas tardes buenas noches gracias muchas gracias Pero son te digo que son palabras que abren muchas y solucionan muchas situaciones y claro claro sí sí sí por favor y gracias un montón eh, Buenos días, es Ojayo Gosaimas. Bueno. Buenas tardes es Con y Buenas noches Con Bagua. Gracias es Arigato. Muchas Ar gracias, Arigato Gosaimas. Y bueno, ahí estoy. Este, estoy tratando de aprender algunas. Está muy bien. Pero también acá en este eh, en este entorno eh. eh Lo hice más cuando estaba ahí en Tokio porque necesitaba para funcionar con otras personas. Acá adentro ahora estamos este, con la cabeza en los partidos y, y funcionando en inglés y te detuve un poquitito. Vamos a ver cuando regrese. Está bien. <risa> arigato Julio. lo mejor para vos y, y, y, y para esta tremenda experiencia que, que estás viviendo este y ojalá que te vaya muy bien. ¿eh? Un, un abrazo. este Un placer. este un poco más sensibilizado hablar con ustedes en este momento. Y lo imagino, imagino, imagino. Lo mejor para vos, Julio, sabés que te mandamos un abrazo y te mandan muchos abrazos los, los amigos que tenemos en común que me dijeron, si lo vas a sacar, mandale un abrazo, decirle que lo extrañamos, que lo queremos por acá. Así que, lo mejor para vos. Bueno, un abrazo grande. Julio Lamas, este, desde el Líbano en este momento, eh, bueno...